María Isabel Sánchez, la fundadora de esta agrupación artística y cultural Sol y Luna, aquí en Periodismo Público Radio. Doña María, tenga usted un muy buen día y bienvenida a los micrófonos de Un Minuto Radio Suachi, Periodismo Público Radio. Buenos días para todos, ustedes y para todos los oyentes de Radio eh, de Un Minuto. Qué pena. <risa> Tranquila, doña María. Sí, de Un Minuto. Eh, muchísimas gracias por la invitación y por darnos estos espacios para poder hablar también un poquito de la parte bonita, la parte positiva de suacha que sí. son los artistas, los niños, los jóvenes y los adultos que venimos desde hace muchísimo tiempo aquí en Soacha realizando arte, especialmente en la danza folclórica. Otras historias que nos gusta también mostrar, ¿no? no es solamente cosas negativas y lo feo acá en el municipio, sí. lo que muestran normalmente los medios masivos desafortunadamente pues estamos acostumbrados a, a, a la parte negativa ¿no? siempre sabemos que, lo, sabemos que lo negativo a veces es menos pero hiere más y por eso se le da más importancia pero realmente eh, es importante que nosotros también eh, miremos la parte bonita, la parte positiva los jóvenes no solamente traen problemas sino también traen muchísimas cosas positivas las cuales a veces ignoramos Bueno, Doña María, y vamos a hablar entonces un poco de ese trabajo que ha hecho la Fundación Artística y Cultural Sol y Luna antes de hablar de, del evento, ¿no? Eh, contémosle un poco también a los oyentes cuál ha sido ese trabajo a lo largo de estos 30 años de la fundación aquí en el municipio de Soacha. Bueno, brevemente, hace más o menos 32, 33 años nosotros eh, estábamos buscando propiedad, ya queríamos tener un terreno propio y... Nos dirigimos hacia la parte de Soacha y algo que, que me llamó mucho la atención y que realmente no nunca dejo a un lado de contar es cuando veníamos los sábados y los domingos a mirar cómo iba nuestra construcción. Eh, veíamos en el parque, eh, en el parque principal de Soacha, el, cómo se hacían unos eventos culturales sin ánimo de, de, de lucro ni nada, sino a nivel de veredas, de colegios, ¿sí? veíamos ese esa parte tan bonita, tan bonita, que, todo nuestro, que tiene todos nuestros seres humanos, que es la parte cultural, y eso me, me llamó mucho la atención, siempre la danza pues a mí me ha gustado desde pequeñita, Yo antes de cualquier cosa, era la danza, la danza, la danza, pero a, a veces en los hogares no se puede mantener eh, esta parte, hoy en día es más fácil, ¿no? anteriormente era muy complicado, entonces no tuve la oportunidad así fácil de, de estudiar lo que era la danza, pero siempre quedó ahí guardadito, guardadito y ya cuando tuve la oportunidad aquí en Soacha, llega uno a Soacha, ya mi hijo empieza uno mi hijo mayor empieza a estudiar en un colegio, entonces llegó contento que lo habían metido en el grupo de danzas y nos unimos en la, en la junta porque nuestro barrio era nuevo, había necesidades de servicios y todo eso, y ahí pues nació lo que es la Fundación Sol y Luna. Y mejor dicho, con todo lo que tiene que ver con... Con la danza sobre todo, ¿no? Sí, eh, antiguamente se trabajaba mucho sobre la danza clásica, pero de un tiempo para acá pues se ha venido facilitando lo que es nuestro folclore y ya es fácil uno investigar y apropiarse de lo nuestro. Y, y lo que trabajamos en Sol y Luna, pues sin dejar de lado la danza moderna, en lo que son expresiones corporales y todo eso, trabajamos más nuestro legado cultural. Y ese es uno de los grandes objetivos de, de Sol y Luna, el rescate de valores culturales. Bueno, qué chévere, y más que se celebran estos 30 años, ¿no? ¿Cuándo es el día exacto de la celebración, doña María? Bueno, el día exacto, exacto pues, eh, le damos todo el año, pero... Todo el año celebramos. Todo el año estamos celebrando, es como alguien que dice, no hay plata, pero fiesta es fiesta. <risa> ah, bueno, <risa> Entonces, dicho eh, colombiano. <risa> <risa> sí, es un dicho colombiano. Eh, nosotros el 9, 10 y 11 de septiembre vamos a realizar nuestro decimonoveno festival de... De danza folclórica nacional intercolegiado y grupos independientes esa jnd es ah, independiente sí, eso le da pregunta porque eh, es que sí. bueno vamos a aclararle a los oyentes no aquí en eh, aquí en la cabina de un minuto radio Sacha doña María nos trajo unos afiches que es como la invitación al evento y en la parte de arriba pues dice festival de danza folclórica nacional intercolegiado y grupos y IND pero significa independientes independientes porque todos sabemos que aquí Soacha artísticamente y culturalmente tiene mucho mucho talento, demasiado talento entonces los grupos independientes también están in invitados eh, nace la idea de este festival eh, la necesidad de compartir un espacio un encuentro, todos los artistas encontrarnos a nivel de colegios porque muchas veces en las aulas se hacen trabajos hermosísimos y no hay espacios para compartirlos. Entonces, por eso nace el Festival Danza Intercolegiado, porque antes que todo yo soy docente y fui docente 30 años en el municipio de Soacha. Y vea no sé si Angie presentó sus presentó alguna manifestación artística, ¿no? Por ejemplo, como bailar algo como el sanjuanero en el colegio, porque a mí sí me pasó, yo lo hice. Sí, yo creo que en todos los colegios a uno lo ponen a hacer esas muestras artísticas en algún momento de su vida, ¿no? Pero, Y Sí, y nos gusta, ¿no? Muchas veces uno aprende muchísimo y, y a través de la danza, ¿no? Y justamente y el justamente, teatro. Y del teatro también y de la música, y justamente eso es lo que lo que pretende pues hacer la Fundación Artística y Cultural Sol y Luna en estos 30 años de aniversario. Y es promover también lo que ya nos decía Doña María, que los colegios salgan y presenten eso afuera, porque que no solamente se queden como en sus presentaciones internas y demás, sino que también salgan y me imagino que será un compartir de experiencias y de muestras culturales y artísticas en todo el municipio, ¿no? Y qué bueno que, que se realice esta labor. Sí, aunque, aunque hay una premiación, el objetivo no es tanto premiar, ¿sí?, no es tanto mostrar el que tenga el traje más lindo porque también es positivo y todo eso pero sí es, es prácticamente es un encuentro yo siempre digo que yo tengo algo que eh, yo tengo algo que enseñar pero mucho que aprender de los demás entonces en estos encuentros se, se aprende muchísimo no solamente hablamos nosotros de la práctica expresiva sin ¿sí? de expresión corporal a nivel de salud del cuerpo sino también de valores no Allí se aprende a perder, a ganar, a tolerar, a respetar. ¿sí? Son los valores que más trabajamos nosotros en la danza. Aparte de que eh, en, en la parte del 9 tenemos un conversatorio muy, muy importante y vamos a hablar especialmente de cómo el niño a través de la danza maneja la matemática, maneja las sociales, maneja los valores, maneja cantidad de, de áreas donde vemos que todo, no, no solamente la danza es poner a un niño a brincar o a una niña a brincar en una tarima, sino trae muchísimo muchísimo más. Bueno, pues es es parte de lo que se va a realizar, qué bueno, ¿no? Y, y digamos que también aparte de los colegios nos contaba también María que hay unas agrupaciones independientes, ¿no? Y podemos ver eh, a Taller Teatro, grupo experimental con el maestro Freyen Benavides que ha estado acá con nosotros también con eh, tradición colombiana ¿no? con el maestro william salazar también profesor acá hay un minuto y que con el que también hemos hablado bastante y cuáles grupos pues aparte de esos dos que ya conocemos cuáles grupos más independientes eh, podemos hablar de, de, este, de este evento bueno el día 9 habla yo se hace un conversatorio en el colegio municipal las villas es un colegio que es un colegio de municipio que constantemente nos ha apoyado durante los 30 años con cualquier rector que que esté del colegio, ha apoyado la parte artística, por eso allí se nacieron los intercolegiados, entonces el rector que está ahorita, William Manrique, nos facilitó el espacio Para, para presentar allí, para hacer el conversatorio, donde cual vamos a tener tres exponentes suachunos de la danza, pero talla internacional, como es Giovanni kimballo que todos ya lo conocemos, director de Amanecer Colombiano, un, es una persona que le ha entregado alma y vida a la Fundación Amanecer Colombiano, al rescate de nuestra cultura, la ha proyectado fuera del país. Tenemos también a William Salazar, también una, un personaje titular, en la danza y como persona humana excelentes eh, y tenemos a Diana, por Sol y Luna tenemos a Diana sendales una niña que lleva más o menos 15 años en Sol y Luna, estuvo en Argentina dos años de allí fundó una escuela llamada Colombia Viva y, es, y regresó por sus niñas aquí a Soacha, pero dejó eh, el, la escuela, la dejó funcionando y el tema que se va a tratar se llama la danza como proyecto de vida. Qué bonito evento, bueno, que va a iniciar el 9 de septiembre, es decir, el próximo viernes, y con una charla, no como con un conversatorio, por supuesto. ¿Qué, te, ¿Qué temas se van a abordar en ese conversatorio? Bueno, eh, cuando hablamos que la danza como proyecto de vida, pues vamos a hablar lo que son prácticamente cada uno va a contar sus experiencias, Giovanni contará sus experiencias, cómo nació y cómo ha llegado hasta acá con su... Con, con su tema de proyecto de vida, Diana Sendales también, William también, entonces son temas diferentes de la danza en cuanto a expresión, en cuanto cómo podemos nosotros involucrar la danza como un proyecto de vida, que no solamente nosotros miremos que eh, todos los niños tienen que ser matemáticos o gerentes de un banco o esto, sino que también a través de la danza bien organizada y bien llevada se puede uh, hacer un, un buen proyecto de vida. Bueno, doña María, ¿y qué sigue después del conversatorio? Es decir, se abre el 9, el conversatorio, y el 10 y el 11 me imagino que será danza, así como uno dice colombianamente, danza ventiada, ¿no? Venteada, <risa> sí. Eh, el 10 estaremos en el Teatro Súa a partir de las 8 de la mañana con las preliminatorias. Por la mañana estarán los colegios, por la tarde grupos independientes, Eh, hasta las 5 de la tarde estaremos en el Teatro Suam y el 10 estaremos eh, a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 eh, haciendo ya la celebración la clasificación de primer puesto en cada en cada ciclo porque a nivel de colegios va por ciclos ¿sí? tenemos 4 ciclos lo que es primaria aparte bachillerato aparte y grupos independientes aparte ¿Sí? entonces en eh, Eh, eso lo haremos, aparte de que el domingo de la eliminatoria pues tendremos también algo de Carranguita con jorge con Juancho el Jornalero Ustelio. que es uno de los <risas> grandes exponentes de la música carranguera pues con ellos hemos hecho una gran amistad eh, ya que nosotros hemos trabajado mucho lo que es la carranga en nuestra música campesina y, y estaremos con la premiación. Qué bueno, y ya tiene más o menos... ¿Llamaría el número de, de colegios y agrupaciones independientes que van a participar? Bueno, la inscripción tiene plazo hasta el 6 para para que lleguen estas inscripciones a Sol y Luna. pero ah, se no, está haciendo la convocatoria ahorita. Sí, estamos haciendo la convocatoria y las inscripciones, pero en ese momento no, no voy a contar grupos, sino voy a contar lo que tenemos ya fijo como personas, más o menos en tarima van a haber más de 200 bailarines. Uy. Más de 200 Bastante. porque tenemos como unos 15 grupos ya y cada grupo más o menos tiene 10 parejas. Hay algunos, por ejemplo, mi grupo que se llama Escuela Nueva, eh, Proyecto Tiempo Libre, tenemos 30 gotitas de agua saltarinas porque son de 4 a, a 12 años y yo los llamo gotitas de agua porque son la vida y aparte de eso bailan como ningún merchan, se les pone una música y son no necesitan cuerda, entonces si en mi grupo hay 30 y hay otras agrupaciones, las de colegio tienen mucho más, ya contamos con más de 200 artistas y yo les digo artistas porque llegar a, a un evento de estos se deben considerar como artistas, es un trabajo artístico que realizan los niños, los directores conjuntamente con profesores, con rectores, con padres de familia porque los padres de familia tienen mucho que ver en este en estos eventos entonces más o menos es la gente que tenemos en este momento pues si usted también eh, oyente y suyuno quiere ir a conocer ese tipo de manifestaciones no se puede perder entonces no el 9 y y 11 de septiembre en el teatro suba ese día va a haber también alguna algún cobro por la entrada y demás o, o la entrada es libre Bueno, eh, la inscripción sí tocó porque hay un aporte de alcaldía, logramos un aporte de alcaldía, pero ellos no logran cubrir todo porque hay que repartir para todo el mundo, pero sí hay un cobro por inscripción de grupo. Pero en este momento la entrada es libre. Ah, sí. cualquiera que quiera. Sí, no no, no hay en este momento, no hay cobro por la entrada, eh, pues preferiblemente creo que irán los familiares de, de los niños, ¿cierto?, de los bailarines, teatro suba pues ojalá, y se llenara, por eso lo, lo estamos haciendo por jornada, ¿sí? jornada mañana, colegios, para que todo el mundo pueda apreciar, y por la tarde grupos independientes. ¿Y podríamos hablar de, de la premiación o, sí, o, o sí. no se nos reserva, doña ¿no, María? No, no, la premiación no es reserva por la sencilla razón de que pues somos entidad sin ánimo de lucro, entonces la premiación va para cada categoría, trofeo, eh, primer puesto, o sea, que se entregan más o menos 5 trofeos. Se van a entregar premiación para algunas entidades o para algunas personas que han estado 30 años con nosotros, ahí dándonos la mano. Eh, va a haber también los jurados, los jurados hay que eh, tienen su costo por lo que la por lo que el evento nosotros siempre lo hemos considerado ¿sí? de, de calidad eh pero esto no requiere premiación por parte de, eh, cobro por parte de, de la entrada, pero sí la premiación, trofeos, es lo que, pues hemos visto como nuestros deportistas se matan por una medalla, sí. sí porque nosotros no por un trofeo, en un evento, es, es en también, un evento de calidad. Es también como un reconocimiento simbólico también a lo que hacen. Sí, por eso le decía que es, más, que es un encuentro, ¿cierto?, de artistas donde todos tenemos que aprender y debemos aprender y estamos enseñando, pero hay que darle reconocimiento al mejor trabajo porque si no también, tanto esfuerzo y tanto, ¿sí? A veces se desmotiva uno cuando uno, usted todos sabemos que si nos esforma, eh, esforzamos y todo si no hay, ¿sí? Es como cuando el papito le dice, si ganas el año te voy a dar un premio y si no se la da, bailas. <risa> bueno, pues, ahí está entonces el <risa> tema la invitación también a todos los que quieran participar. Si usted tiene su grupo... Querido oyente, su grupo de artístico, cultural y quiere presentarse en este gran encuentro que se va a realizar aquí en el municipio de Soacha, solamente tiene que contactar a la Fundación Artística y Cultural Soliruna. ¿Qué canales de comunicación tenemos y dónde pueden realizar la inscripción los grupos? Bueno, la inscripción la pueden realizar directamente en la fundación, la pueden hacer por el Facebook o por eh, celular, 311. ¿Dónde, dónde queda? Ay, doña maría ¿Qué pena? La fundación eh, la sede está en el barrio del Sol, calle 20 número 1A06, Soacha. ¿Sí? Nosotros tenemos varios grupos de inclusive de Bogotá vienen, ¿sí? Pero no no, o sea, tampoco es cerrado el evento, no, no es que tiene que ser solo soachunos, tiene que es abierto, pero sí vamos a pedir es que sea danza folclórica porque uno de nuestros objetivos principales es el rescate del legado cultural, ¿cierto? Por eso no, le, no hacemos hacia otras áreas de, de la danza, sino solamente danza folclórica. Entonces, pues en el celular 311-8339-617 o en el teléfono 712 sí O en fuarcusol, soliluna, arroba, holmei.com, ahí encuentran formularios y encuentran toda la información. Bueno, bueno saben, o buscando entonces. Fundación Artística y Sol y Luna, ahí encuentran formularios los datos los formularios. Entonces ahí está la invitación también, estará la nota también en horas de la noche en periodismopublico.com. Ahí, por supuesto, encontrarán los números, ¿no? Para que y el correo para que los que estén interesados en participar puedan inscribirse y puedan escribir a su grupo y logren representar muy bien todo el folclor colombiano este 9, 10 y 11 de septiembre en el Teatro Suba donde se va a realizar el 19º Festival de Danza Folclórica Nacional Intercolegiado y Grupos Independientes pues muchísimas gracias a Marisabel Sánchez que nos acompañó hoy en Periodismo Público Radio eh, de la Fundación Artística y Cultural Soliruna que es la que está promoviendo ese evento importante para el municipio quiero agregar dos cositas una Eh, en el formulario por ejemplo dice parejas, en algunos colegios o algunos grupos, eh, entendemos pareja por hombre y mujer, pero no, eh, hay colegios donde no no hay el niño, pues o hay grupos donde solo trabajan las niñas, no importa, lo que no queremos es pareja solista, porque comparado con grupos, pues dañaría un poquito el evento en cuanto a la decisión de un jurado. Eh, y lo otro es, hacerle la invitación para que se inscriban y participen en el grupo en, el, en nuestra fundación nosotros trabajamos en el colegio Porvenir, que es una sede del colegio municipal todos los sábados a partir por la, para los eh, chiquitines estamos de 9 de la mañana de 8 de la mañana perdón 8 de la mañana a 12 del día y los jóvenes y adultos eh, se pueden inscribir y pueden trabajar estamos trabajando los sábados de 3 de la tarde a 6 de la tarde Colegio del Porvenir, cerquita de Unisur, es una sede de, del Colegio las Villas y muchísimas gracias a ustedes porque logramos llegar a mucha más gente por intermedio de ustedes porque con solo afiches Y solo gritando en una esquina, inscríbase, inscríbase, no es suficiente. <risa> bueno, Muchísimas gracias. Para eso estamos también, para promover ese tipo de eventos importantes y para contar las buenas historias también de nuestro municipio. Muchísimas gracias, doña María. Esperamos tenerla prontamente aquí nuevamente en Periodismo Público Radio y en Uniminuto Radio Soacha para que nos cuente cómo les fue en este festival. Pues hacerle la invitación a ustedes, tampoco les vamos a cobrar si entran allá a cubrir nuestro evento, bueno, la entrada para ustedes es gratuita, estaremos. bueno muchísimas gracias. Sí.